tal? l ¿Cómo e s t á n Buen día.、Están? ¿Todo bien? Buen día. Sí, sí. Bueno, me alegro.、Eh, hace calor, ¿eh? Bastante calor, sí, y sí. Y va a ser más, ¿eh? Sí. Va a ser más calor. Sí, sí. El frente frío, que amenaza que viene desde el sur, ¿no? ¿Dijeron? Sí, no, no sé. Yo llego、sí. ahí una página. Es una mentira. Es a r e c e El pente frío es una mentira. Me no、parece. se nota. Bueno, Claudia, queríamos hablar. El, el viernes、eh, cerramos nuestro, nuestra semana hablando sobre la situación de las escuelas hogares. Por una situación puntual de un nuevo ajuste que ya es, son recortes que más o menos vienen de manera sistemática en la escuela de Colonia Chapalcó. Y se dio un diálogo que fue más allá con Pablo Lonati, que es el director de esa escuela hogar 125, en el que. Este, como se viene mencionando, no de ahora, sino d i r í a que es un proceso de varios años, la UTELPA tiene un rol también ha tenido.、Eh, Lonati fue crítico de su, de su rol en este periodo. Y más allá de las declaraciones o las diferencias que pueda hacer, queríamos abordar el tema también este, tomando en cuenta la mirada que pueda tener UTELPA.、Eh, como dijiste en las redes.、Eh, También, que bueno, hay algo que decir desde el lugar. Lo primero que te preguntamos es qué es lo que hay que decir sobre este tema de Utelpa. Mira,、eh, el tema de las escuelas hogares es un tema muy sensible al sindicato, no por la conducción actual ni, ni la conducción del sindicato, que puede ser、eh, bueno, los años que lleva la celeste violeta ¿no? eh, a cargo de la conducción. Más allá de eso,、eh, hay compañeros y compañeras que han participado en algunas épocas. Eh, mucho más que en otras, de acuerdo a, al, al contexto y de acuerdo ¿no? a la problemática. Las escuelas、eh, hogares en la provincia de La Pampa son、eh, muy importantes y no es un tema que el sindicato alguna vez resignó. Y, y sí es cierto esto que vos decís del de,、eh, achicamiento, y nunca, obviamente, hay que perder de, de vista el contexto. Pero bueno, más allá de. Del análisis que se puede hacer hoy de, de los cierres o de, de alguna cuestión específica de alguna escuela, la UTELPA siempre estuvo al frente, incluso、eh, ha estado enfrentada al Ministerio de Educación y, y a la postura de, del Gobierno respecto de algunos cierres en las escuelas, defendiendo los puestos de trabajo. Hoy la garantía que tienen las y los docentes de、eh, las escuelas hogares es que. Si lo que no está en juego y no está en riesgo es el, el, puesto, de el puesto de trabajo. Incluso、claro、porque, tenemos compañeros、sí. que、eh, se han cerrado la escuela y、eh, están con ese mismo cargo hasta、eh, la edad jubilatoria. Tenemos compañeros que han estado cuatro años eh, respetándosele eh, ese derecho.、Uh -huh. Después, eh, eh, mientras tanto, de todos modos, el proceso de achique de las escuelas y de cierre continúa. Eh, eh, sí, ahí hay varias variables,、eh, obviamente, que, que continúa y que nosotros,、eh, incluso yo. Digo, Pero para que hagamos la salvedad,、eh, esto incluso fue dicho, más allá de que el docente conserve su cargo, queda la sensación de que no se generan nuevos puestos laborales porque esas escuelas van desapareciendo. Sí, ahí entran en juego, por eso digo, no hay un debate cerrado. La UTELPA no, no cerró el debate y, y le da a la derecha. Al gobierno o al ministerio, es más,、eh, eso genera siempre una postura crítica y un enfrentamiento. Y hasta,、uh -huh. o sea, nosotros lo que hace el sindicato obviamente es ponerse a disposición de la escuela, de los docentes afectados. Y esto que vos decís tiene que ver más allá con el, que, que el puesto de trabajo, tiene que ver con la escuela en sí y el rol que cumple la escuela en las localidades pequeñas, en las localidades más alejadas, o sea, forma parte de, de la ruralidad.、Uh -huh. Eh, hay algunas cuestiones que no pueden escapar al análisis que tienen que ver con、eh, el, pase de, eh, o sea, el proceso de urbanización, que es a nivel mundial y también en nuestro país y en nuestra provincia, con、eh, la expulsión, sobre todo, de,、eh, de los trabajadores y las trabajadoras rurales、eh, en determinadas épocas de nuestro país, se acrecentó. Y bueno, hoy vemos que a partir de la crisis del contexto、eh, hay áreas en las que vuelve a haber familias que trabajan en el campo, seguramente en condiciones precarias, esos trabajadores rurales y trabajadoras que tienen la necesidad de llevar los chicos a la escuela, y ahí el Estado tiene la obligación de, de brindar el servicio. Eh, por ejemplo, en el caso de Ojeda, que hoy tiene una matrícula de alrededor de 25, 26 estudiantes, y, y la verdad que ha significado、eh, que la escuela, esa, por ejemplo, que es cercana a la localidad donde yo vivo, vuelva a tener、eh, la vida y el trabajo、Más. que siempre tuvo. n o、eh, Eso nunca vamos a estar en contra del en el sindicato de que una escuela funcione, obviamente y, que no. Y, y, y puntualmente, la normativa que se aplica hace algunos años. Que establece que estudiantes que residen en zona urbana、ciudad? no vayan más a la escuela rural, aunque fue una tradición y una costumbre arraigadísima, y eso ha. Este Quitado matrícula a los establecimientos. Porque hay gente que vive en la ciudad que trabaja en el campo y que puede llevar también, o que vive en la ciudad y tiene ganas de llevar、eh, a los chicos sí, a la escuela. Incluso por, por tradición y porque、sí. a, a las familias les ha quedado más cómodo, porque entienden que es un mejor modo de, de mejorar la calidad de vida de sus pibes y pibas. Digo, ¿qué, opin, qué opinan de esa normativa? Y, y, y, y la gran pregunta: ¿para qué existe esa normativa? ¿Cuál es el objetivo? Y en realidad, vos estás hablando ahí de、eh, la 26-061,、sí. que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y hay una réplica de, de la Ley Provincial. Incluso、eh, yo me puse a revisar la normativa. La UTELPA logra. Eh, la, el reglamento de escuelas hogares que hasta ese momento hacía que el trabajo de las y los docentes en la escuela hogares fuera de 24-7, si ¿sí? laburaban hasta la existencia del reglamento donde se establecen condiciones、eh, laborales. Ese reglamento aparece en el año 2015 con la participación de las y los docentes y del gremio acompañando y tiene una modificación que va en consonancia con la ley nacional y la ley provincial de protección de los niños, niñas y adolescentes en el año 2018. Y por ahí es esto lo que、eh, un grupo de compañeros y compañeras critican. Y, y la verdad que nosotros creemos que desde el gremio esa discusión no está cerrada. Participamos del consejo de niñez. Entendemos, creo que todos los ciudadanos pampeanos entendemos la importancia de、eh, que no se vulneren los derechos. Y nosotros estamos seguros que en las escuelas, en ninguna escuela de la provincia, se vulnera un derecho. Incluso recordemos. Eh, el caso de Lucio, ¿no? donde、eh, se pone en, en discusión el rol de las docentes, de los docentes que, que estaban a cargo de ese niño, y digo todo el protocolo que hay alrededor de、eh, una vulneración, bueno, en este caso gravísima, y, y donde el Estado tiene que, que dar respuesta con todos sus ministerios y con todo su aparato, porque es el que tiene la máxima responsabilidad. A partir del año 2018, con esta reglamentación, lo que hace、eh, el defensor de niñez es establecer algunos criterios que son competencia. De otra área que no es el Ministerio de Educación, para determinar qué chicos、eh, están en condiciones de quedarse en la escuela-hogar.、Uh -huh. Hablaba también con una vieja dirigente de la UTELPA, con, con Omite j e d a respecto de、sí. este debate también que habría que volver a darlo, ¿no? Porque el contexto cambia, las demandas y las necesidades cambian, y, y nosotros estamos convencidos, y no va a haber ningún docente que, que esté en desacuerdo, en que la prioridad la tiene que tener el niño y la niña,、Obvio. y obviamente su familia, ¿no?、Uh -huh. Y que la responsabilidad absoluta de、eh, que se le garanticen absolutamente todos los derechos la tiene el Estado, y en este caso el Estado provincial en nuestro territorio.、Eh, Noemí me contaba la historia de、eh, la Escuela Hogar de Santa Rosa, que en realidad primero se llamaba Hogar Escuela. Sí. Porque ahí hay dos cuestiones que entran en, en juego y que deberíamos、eh, ponerla a lo mejor en la mesa de la discusión: es el rol del hogar, ¿no? Y ahí, leyendo un poco la normativa nacional y la normativa provincial, lo que dice la ley es que el Estado tiene que garantizar、eh, cada uno de los derechos de los niños y las niñas y la cercanía y la posibilidad de que no se aleje de su grupo familiar a no ser que sea estrictamente necesario.、Uh -huh. Entonces, ahí entramos en un terreno legal, jurídico y relacionado con otros derechos que escapan a la escuela. Eh, que son los que, que por ahí habría que discutir y que llegar a un acuerdo con los compañeros y compañeras si nosotros estamos en condiciones. ¿Y, y, y crees que hay,、eh, primero que está buenísimo que hayas dicho esto,、eh, el contexto cambia y que es un debate que habría que volver a dar? Es una novedad, me parece, en este proceso. ¿Y crees que hay、eh, una expectativa posible respecto del, del Estado? ¿Que ¿El q u e Estado estaría dispuesto a, a volver a discutir? A rediscutir esa el norma. Rol, el, el rol que tiene. Claro, bueno, bueno. uno lo entiende, es decir, en aplicación de la ley de protección de los derechos del niño y de la niña,、eh, agarramos un artículo que dice que el niño y la niña no pueden estar lejos de su familia a no ser que sea estrictamente imprescindible, y, y eso es lo que resuelve que en vez de estar en la escuela hogar, donde a lo mejor el desarrollo de ese PIB y de esa piba sería mejor, sus condiciones de vida quizá podrían ser mejores, se puede controlar esto desde el Estado. Lo que se resuelve es, no, estos pibes no van más a esas escuelas. Ahora tienen que ir a la escuela de su barrio, de su ciudad.、Eh, sí, vos, había... crees el, vos, ¿Vos crees que el Ministerio de Educación aceptaría rediscutir eso, por ejemplo? O, no sé si solo、sí. el Ministerio o la Defensoría de la Niñez y o t r o s Claro,、eh, te vuelvo a repetir, nosotros participamos de ámbitos donde,、eh, bueno, el Consejo de Niñez, donde se discuten estos temas y donde desde el lado del gremio docente. Y ustedes saben perfectamente que es un, un tema que viene ya hace varios años, que se intensifica con algunos episodios de violencia en las escuelas, donde nosotros salimos a decir, incluso recuerdan ustedes, hemos hecho paro por ese tema debido al,、eh, a, a episodios o a crecientes hechos donde se pone e manifiesto、eh, que los pibes, las pibas y los chicos tienen algunas otras problemáticas que en la escuela no podemos resolver y que terminan siendo la escuela una caja de resonancia.、Eh, entonces. En ese mismo, estamos en ese mismo debate. Digo, habría que、eh, pensar en una, en una discusión donde、eh, se plantee por ahí las problemáticas específicas de algunas escuelas hogares. No estamos en contra de, de la matriculación ni, de, ni que las escuelas vuelvan a tener un sentido. Eh, o el sentido que históricamente tuvieron, ¿no? Pero bueno, a veces se hace difícil. Yo creo que el contexto económico, nosotros creemos que el contexto económico hoy hace que aquellas familias que a lo mejor en la ciudad、eh, tenían trabajo, podían sostenerse, incluso yo, o sea, uno lo piensa desde el de, de lugar de, de, de papá o de mamá, nadie quiere tener, a no ser que haya otro problema ya que escape, ¿no? Digo, a, a, a los criterios o a, a, a una familia. Que puede sostener a sus chicos en la casa, no, no debe haber algo más lindo que poder estar cerca de los hijos y de las hijas. Eso por un lado, y por el otro lado, obviamente, si hay vulneración de derechos que sabemos que hay,、eh, tiene que estar presente. Lo que dice el, la reglamentación respecto al defensor de niñez es que.、Eh, Muchas cuestiones que atraviesan los chicos y las chicas tienen que estar atendidas por la defensoría, y que、eh, eso implicaría o no estaría preparado el Estado para llegar de manera fehaciente y permanente a determinados lugares.、Eh, volviendo al tema de base, hay acá una, una discusión pendiente: es.、Eh, Con esta aplicación, ¿no? con, lo que se está, con lo que sucede en la realidad, ver si da, está dando resultados positivos o no. Hay que tener en cuenta la voz de las familias. Creo que cuando un chico o una chica,、eh, su familia quiere llevarlo a determinada escuela, el docente lo que hace es、eh, tratar de inscribirlo de, de todas formas. n o Eh, por eso digo, no es un debate que esté cerrado. No, no hemos recibido nunca un no rotundo del Ministerio de Educación.、Uh -huh. Recuerden ustedes que cuando estaba. m a x i o e al frente del ministerio fue un、sí. momento tenso con algunos cierres, donde eh, nosotros eh, bueno, logramos sostener los puestos de trabajo. Pero、eh, es cierto lo que ustedes dicen: que la desaparición de, la, de las escuelas o la posible desaparición de una escuela siempre significa un impacto muy fuerte para la comunidad, y obviamente que al sindicato no es algo、uh -huh. que le agrade o que pueda acompañar políticamente,、Bien. digo. Bien,、eh, Lonati decía, y más allá de Lonati, insisto,、eh, Utelpa hoy está visto como un gremio que acompaña las políticas públicas estatales en general,、eh, lo cual no es ni bueno ni malo, y, y también, pero sí、eh, tienen algunas acusaciones por su connivencia, complicidad, cada cual le da la, la palabra que quiera. Lonati es a su vez, lo ha dicho de manera transparente, Integrante de la agrupación opositora Rosa y Verde, que tiene una mezcla de, de orientaciones y de distintos, di, distintas este, configuraciones políticas. Ahí él es del Frente Peronista Barrial, por ejemplo, siendo la Rosa y Verde una agrupación que en general se nutre por ahí de otros sectores. Pero más allá de eso,、eh, porque supongo que también es un tema interno de la UTELPA, debatir hasta dónde se acompaña, eh, eh, hasta dónde no,、eh, es un debate. Recontralógico y recontra l e g í t i m o y e en un momento este, político extraordinario donde se generan este, hechos políticos desde la nada, donde la palabra autoconvocado、eh, sirve tanto para el bien común como para cualquier otra cosa, ¿cómo están viviendo ese momento en donde les, le ha surgido a Utelpa、eh, cuestionamientos de este tipo? Y, y que algunos serán más legítimos que otros, pero que no pueden evitar desde la mirada política del panorama que, que, que, que tienen. No, por supuesto, no, no se pueden evitar porque en realidad muchos de, mucho de los reclamos que pueden venir de los autoconvocados y sin perder de vista también que, que, es una, o sea, que hay detrás de eso、eh, un juego político. ¿no? Puede, puede ser que un compañero, en el caso de Pablo, haya dicho que pertenece a, a determinado sector político. A veces nosotros,、eh, quienes están en, en la conducción o quienes ocupamos cargos,、eh, no podemos decir, digo, que, en qué espacio político militamos y el Autelpa te puedo asegurar que...、Eh, Está nutrida de, de diferentes sectores del abanico, del abanico político, incluso compañeros y compañeras que no militan.、Uh -huh. Y bueno, y representamos a un sector que también es cierto, tiene determinadas características respecto de qué es la política, ¿no? Nosotros seguimos por ahí trabajando、eh, en la formación, en los espacios de discusión con los delegados y delegadas, si la escuela tiene que hablar o no de política, digo. Debería ser un debate superado. Pero bueno, más allá de eso,、eh, el, la, la UTELPA no hace oídos sordos de los reclamos ni, ni de esta. Este análisis que puede hacer un sector respecto de nuestro acercamiento con el gobierno provincial, pero、eh, es cierto que la UTELPA demuestra cuando, cuando tiene que hacerlo que se enfrenta a un ministerio、eh, provincial y a un gobierno provincial en defensa de derechos. Sin ir más lejos, nosotros, hasta el último día de, de diciembre del año pasado, Nos opusimos y resistimos todo lo que se pudo respecto de la aplicación de una disposición que hacía、sí. que los docentes de primaria empezaran, ahora, de empezaran ahora. El día 3 de febrero visitamos una de las escuelas de la ciudad de Santa Rosa. Después seguimos la recorrida por distintas escuelas que tuvieron que incorporarse. Y lo que observamos es que, en parte, nosotros, la UTELPA tenía razón y las y los docentes tenían razón, porque、eh, veíamos que había docentes trabajando y planificando, pero faltaban los chicos y las chicas. Los directores lo que, hacían es, lo que hacen es lo que corresponde, que es informar a las familias. Creo que no fue una decisión、eh, acertada. Nosotros lo que decíamos, porque incluso hasta las directoras mismas que nos recibieron están de acuerdo con los objetivos del programa, que es mejorar y potenciar los aprendizajes y la electroescritura、eh, de los chicos de sexto grado que van a pasar a secundario. Pero se hizo muy sobre la marcha a fines del año pasado, donde、eh, los docentes ya estaban pensando en, en todo lo que tiene que ver con la organización de fin de curso, de los chicos que van a compensar.、Eh, se viene trabajando en la escuela. Y bueno, lo que genera por ahí es esto: de que los docentes sienten, y nos dicen esto cuando recorremos, que el ministerio. No ve o no, o no sabe lo que pasa todos los días en las escuelas.、Uh -huh. Y pasa un poco eso, ¿no?、Eh, nosotros, quienes estamos en la conducción, que también se, se nos critica a veces por eso, también damos clases. s í Porque si un docente. Eh, en general, la mayoría de mis compañeros,、eh, si nosotros no tenemos frente alumno, no nos jubilamos, o sea, tardamos más tiempo en jubilarnos por el, el、claro. sistema, ¿no? ¿Cuántos años es que necesitan para.? El... Nosotros tenemos que tener、eh, como mínimo 10 horas frente alumno s para poder、eh, jubilarnos con、eh, me, 30 de años de antigüedad,、manera. claro. claro. Con、si、no Tienen años... que seguir más años p r a b i l a r Sí, Bien, eso es un paréntesis. Eso es un paréntesis, <risa> pero、sí. digo, por, por la crítica, ¿no? Entonces, sabemos lo que pasa en las escuelas. s y... p ¿y, y qué pasó puntualmente con esto de que, que t e n、no, í a que ingresar dispo... en febrero porque, supuesto, o sea, lo, lo, que, lo que se entendió es que iba a haber un paro o iba a haber alguna medida de fuerza para que esto no sucediera. No, nosotros hasta último momento, o sea, lo discutimos con los compañeros,、eh, el tema de una medida de fuerza, visibilizábamos, hicimos、uh -huh. el ruidazo que, que tuvo bueno, más éxito acá en la ciudad de Santa Rosa y, y en Tohá a o en las ciudades más grandes, debido, obviamente, a que había, hay mayor cantidad de docentes afectados a la. A esta disposición. El problema era que era fin de, fin de año y el, el, el paro para tener algún tipo de, de peso político tiene que ser contundente. No、eh, No podíamos garantizar que eso sucediera porque, además, era un nivel, era nivel primario y sexto grado de nivel primario. Y a su vez, lo que la disposición decía era que los docentes. No eran los docentes de sectos, i n o de acuerdo a la antigüedad. Entonces ahí también pone en juego que aquellos docentes que recién se inician.、Eh, no... En concreto, complicado hacer un paro porque era un universo chico a fin de año. Está bien, pero complicado、no、empezar、año. la clase. Yo recuerdo una frase que era así: así, así no empezamos. Sí, sí, por、Creo、supuesto. Fue,、eh, nosotros, el, el tema del no inicio es una. A ver.、Mm. Es、eh, una cuestión que, que podemos usar、eh, para, para presionar al gobierno y para presionar al ministerio respecto de algunas cuestiones. Pero no podemos perder de vista que hoy la discusión,、eh, más allá de la disposición y de todo lo que nosotros argumentamos a favor de que, de que la, la sacaran de circulación, cosa que no logramos,、eh, tiene que ver con la cuestión salarial. Nosotros el año pasado también, y esto. Tiene que ver con críticas o, o con escuchar a lo que dicen los docentes.、Eh, nosotros se logró aumentar el piso garantido, pero a partir de ese piso garantido, hoy ya llevamos cuatro meses de un salario、eh, inicial de 800 mil. Muchos compañeros、eh, en su momento se vieron favorecidos porque fue un 35% de aumento de ese garantido. Muchos otros compañeros、eh, se enojaron porque en realidad lo que se viene provocando ya hace años, no, no específicamente. Pero se, se potenció con el inicial garantido, es el achatamiento de la escala docente. Nosotros, por antigüedad,、eh, tenemos un porcentaje que, que va al básico, bueno, y que hace que siempre aquellos, tra aquellos trabajadores que tienen más años en el sistema, que tienen, o sea, tiene que ver con revalorizar la carrera docente. Ese es un problema que tenemos muy grave que tiene que ver con el salario. que Viene desde fines del año 2023, que lo han sufrido todos los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, pero que también pasa en la provincia de La Pampa. Bueno, el jueves hay、eh, una reunión paritaria donde supongo que esto será tema de conversación. Bueno, los temas dependerán, es la reunión inicial, pero este, ¿cómo se preparan? ¿Qué es lo que van a poner ustedes sobre la mesa? Y nosotros、eh, empezando, empezamos diciendo que nos han escuchado, creo que es la primera vez en la historia que. Que nos van a adelantar una, una discusión salarial. Nosotros le llamamos mesa técnica porque venimos pensando desde el año pasado、eh, distintas alternativas para poder、eh, mejorar esto que se generó a partir del garantido, que afectó a escuelas hogares, a escuelas de jornada completa. Hoy tenemos compañeros y compañeras que trabajan en esa escuela más horas y、uh -huh. ganan menos. Entonces, eso sí o sí,、eh, nosotros lo tenemos que, que poder resolver、eh, porque es un punto de conflicto. Eh, que, bueno, que vienen soportando los compañeros desde fines del año pasado y, y estos meses de, de este mes de receso, pero que significa un impacto al bolsillo cada vez más fuerte. Y por el otro lado, el tema de、eh, pedir una recomposición salarial que sea superior a lo que dé la inflación.、Eh, nosotros tenemos, estamos pensando ¿no? en esos tres puntos: en poder、eh, corregir lo del achatamiento, en corregirlo de jornada completa y hogar. Y、eh, una mejora salarial para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y después, otro tema que no es menor, que incluso cuando recorremos las escuelas,、eh, y al Ministerio no, no, no le gusta por ahí escucharlo, pero el tema de la sobrecarga laboral.、Uh -huh. Nosotros observamos que、eh, los docentes hacen muchas tareas extras, incluso un docente que trabaja de un turno. Al otro turno le dedica,、eh, o sea, la otra parte del día dedica buena parte de la jornada a planificar, a pensar, a reunirse, a trabajar fuera del horario de clases y además a capacitarnos, porque nosotros, para、eh, ese puntaje que tenemos para acceder a nuestro puesto de trabajo, significa que tenemos un puntaje, competimos con otros trabajadores, con nuestros compañeros. Y bueno, y hoy es muy difícil, uno ve permanentemente las consultas. Ahora hay periodo de designaciones y estamos permanentemente asesorando, ayudando para que los docentes accedan y, a los puestos de trabajo. ¿Cómo imaginas que podría ser una solución a esa sobrecarga laboral? Re, ¿Una retribución? U, ¿Una otra mirada al sistema? ¿Cuál es, cuál es la s o l u i ó n s en primer lugar, nosotros,、eh, a igual trabajo, l e g u a l remuneración, es un eslogan, pero que está cargado, tiene una carga. Eh, política y potencial muy importante. Hoy a nivel mundial hay un informe de la Internacional de la Educación donde participa Zetera que a nivel mundial no hay docentes en el mundo. Y una de las cuestiones básicas por las que no hay docentes, por la que la gente no, no estudia. ¿Y hay,、no、hay docentes que decís, están, están haciendo falta, hacen dos, falta docentes? De decir, hacen falta、uh -huh. docentes. Incluso en algunos países desarrollados han bajado、eh, la cantidad de días de clase porque no tienen docentes. Eh, en el caso nuestro, bueno, se complementa con profesionales que hacen la capacitación docente. Pero en realidad, el punto más importante de por qué no hay docentes en el mundo y en, y en nuestro país es por el salario. Vos tenés que estudiar cuatro años, cinco años, una carrera de grado para、eh, acceder a un salario、eh, bajísimo, ¿no? que no te permite、eh, llegar a la canasta básica. Entonces,、eh, esas cuestiones, lo que nosotros decimos es. Eh, igual remuneración al trabajo, trabajo no reconocido que tiene que ver con, con todas las tareas que hacemos fuera del horario escolar, y,、eh, y si no, que nos saquen tareas. O sea, vos vas a una escuela primaria、claro. y las docentes te dicen: bueno, si no logramos a lo mejor en la paritaria todo el salario que necesitamos, por lo menos、uh -huh. que nos saquen tarea. Pero bueno, no. Y eso significa también creación de cargos. Por supuesto,、eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el, la atención, el acompañamiento, para que los estudiantes tengan una trayectoria、eh, acompañada, porque esto que, que hablábamos hoy de las escuelas hogares, ¿no? la necesidad de que, de que los chicos tengan garantizado todo. Para que la escuela pueda estar alerta de algunas otras situaciones, para que pueda profundizar el, los, los procesos de enseñanza-aprendizaje, se necesitan、eh, docentes. Así que la creación de cargos y el mejoramiento de los salarios son dos ejes irrenunciables. Y después todo el análisis que nosotros hacemos respecto de las condiciones laborales. n o、eh, el, el año pasado, la formación específicamente de la UTELPA tenía que ver con condiciones laborales, con el avance de, de la informática, de la inteligencia artificial, de la necesidad siempre del docente de dar respuesta a eso que pasa en el mundo y en el contexto. Y, y que los chicos lo necesitan también. n o Entonces, digo, hay como un abanico de, de tareas que hacemos que están invisibilizadas y, por supuesto, no tienen, no tienen consonancia con el salario.、Eh, ¿Hay un promedio del salario docente en La p a m p a e s t á ese número? ¿Lo tenés? Nosotros hoy el básico, el、sí. básico está en 800 mil, pero un docente, o sea. También hay diferencia. Claro, según la antigüedad, s e g u r a m e n t e Sí, pero según... también el nivel, por ejemplo.、Claro. ¿tiene, tiene más puntaje en el nomenclador、eh, las horas de secundaria y las horas de nivel superior. Que primaria inicial. Claro. Pero, por ejemplo, ¿cuánto cobra un docente de primaria de, digamos, 10、eh, años de antigüedad y un docente de secundaria de la misma antigüedad? En, en el bolsillo. ¿Cuál es su, su sueldo hoy? 10 años de antigüedad y. Por decir, si querés ca cambiarme el ejemplo, cámbiamelo, pero para t e n a r Y no digo,、referencia. o sea, hoy, hoy un docente que recién se inicia en primaria、sí. gana los 800 mil pesos. Los 800 mil. Y、eh, hay docentes que tienen capaz que 15 años que ganan 860 mil pesos. Mirá, vos. O sea, eso es lo que nos ha venido pasando. Eh, que tiene que ver con esto de pensar de qué manera nosotros,、eh, hoy en este momento, nuestro salario tiene una suma, una sola suma que está en gris, o sea que es remunerativa no bonificable.、Eh, lo que nosotros en alguna de las estrategias que, que fuimos pensando tiene que ver con pasar esa suma、eh, que impacte tanto en la jubilación como en la antigüedad.、Eh, entonces ahí vos ya mejorás、eh, para aquel que tiene más antigüedad. Pero bueno, antes la diferencia era, era significativa. Por eso,、eh, bueno, los, por eso la importancia、eh, de los cargos directivos, de la carrera docente.、Claro. Hoy un directivo también no está muy lejos de lo que gana un docente y、eh, podemos discutir ¿no? las tareas que realiza cada uno, pero digo, hay una fuerte responsabilidad de los directores y las directoras respecto del funcionamiento, de todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Recuerden ustedes que nosotros le exigimos al ministerio que saque presión respecto de, de, de la contabilidad de, de las escuelas, y de todo lo que hay que hacer para,、eh, para presentar los balances. ¿no? Y, y digo, con ese nivel salarial, ¿por qué? Hace algunos años ya, fue un tema ganancias dentro de la docencia.、Eh, sí, no sí. sé si era una cuestión muy de nicho, muy de un sector docente, no lo sé,、eh, pero los docentes en, o las docentes estaban afectadas seriamente por el impuesto a las ganancias. Esto. esto Con esos números que das, hoy quedarían muy lejos, pero quizás h a ya un sector, los directivos y demás. Sí, pero... viste que para tributar ganancias,、eh, bueno, hay determinadas características, ¿no? No es lo mismo soltero que casado, sí, con hijos,、claro. tributan menos. Patagonia también. Sí.、Uh -huh. En la provincia de La Pampa fue,、eh, ustedes recuerden que el año pasado la cetera, cuando mi ley vuelve a. Recuerdo cuando era diputado y votó en contra y, bueno,、claro. de, y lo volvió a implementar al impuesto a las ganancias. Eh, lo primero que hizo la CETERA fue presentar、eh, un recurso de amparo. La provincia de La Pampa es la primera provincia en el país que toma ese recurso y por ahora no, está, aplica. no aplica, pero、uh -huh. hasta que no se resuelva la cuestión、claro. de fondo. O sea, nosotros、sí. estamos ahí latentes,、eh, seguramente tributarían docentes、eh, el impuesto a las ganancias.、Uh -huh. Y vemos,、eh, por ejemplo, ahora con el tema de, de la escolaridad, que es una asignación familiar que paga la provincia. Que es un monto,、eh, lo podemos discutir, pero digo, es bastante significativo y, y a nosotros nos han aumentado las consultas, porque, claro, hay muchas docentes que、eh, el cónyuge lo,、eh, cobra o aporta al ANSES y、eh, a partir de ahí, como los, los topes son, son bajos comparado con, lo que, con el salario,、eh, empiezan a tributar y no cobran, por、claro. ejemplo, estas asignaciones.、Claro. Entonces, bueno, no, el panorama es muy complejo.、Eh. Y eso pensaba también en un contexto. Me, me quedó el número de un docente de 15 años de antigüedad cobrando 800, 900 mil pesos.、Eh, digo, son de los mejores salarios del país, aunque eso parezca increíble. Sí, no casi se puede decir. Increíble. Pero sí. sí.、Eh, o sea, ¿Cuánto cobran en otro lado, entonces? Sí, la verdad que. Nosotros no lo, no lo podemos decir porque en realidad no hay que festejar en este momento y en este contexto en nuestro país porque no hay salario que alcance.、Eh, pero, por ejemplo, el material didáctico, que es un, un logro de, de la lucha de, de la UTELPA,、eh, el material didáctico es único en, en el país, no hay otra provincia que cobre material didáctico. También estamos pensando en mejorarlo. Es un 75% de un salario básico de un maestro de grado, o sea, del cargo testigo. Y nosotros estamos pensando en, en pedirle que se vaya al 100%, o sea, que sea un, un salario completo. Está distribuido en dos cuotas:、eh, una que se adelantó ahora, el gobierno decidió ya el año pasado también había hecho lo mismo de adelantarlo, y、eh, otra que se cobra con los saberes de julio. Pero bueno, son sumas que,、eh, que aportan, que en algún momento a veces,、eh, no es que el docente no le prestaba atención, pero digo, antes el salario rendía mucho más porque una. Clara, pérdida de poder adquisitivo. Hoy con, con un salario, alguien pregunta dos millones y no haces absolutamente nada.、Mm. Sin embargo, hay otros trabajadores, o los jubilados y las jubiladas, que no llegan a, sí, a, a sí. pasar los 300 mil pesos. No sé hoy cuánto está la, la jubilación.、Eh, entonces, digo, la, la discusión y, y las cuestiones son muy delicadas porque hoy la gente la, la está pasando mal y los docentes la están pasando mal. Nosotros vemos que. Eh, bueno, hay docentes que te dicen, bueno, trabajaría en otro rubro. Y sí, si uno por ahí compara、eh, otros trabajos, que no es por demerecer los trabajos,、eh, a nosotros nos implica tener que estudiar, tener que planificar, ir a reuniones.、Eh, sí, estar frente a estudiantes. Estar frente es a estudiantes. s、eh, eh, eh, Sí, la responsabilidad y además、eh, estar permanentemente、sí. formándonos ¿no? para, para dar clases. Y además de eso, digo, nos recriminan,、eh, que, que obviamente tiene que ser así, digo, la calidad educativa. Después habría que discutir qué entiende、eh, la gente por calidad educativa, pero digo, es、eh, por ahí un desconocimiento. pero Los docentes le ponen、eh, el cuerpo y el alma hoy a las escuelas、eh, por un salario que no, que no se corresponde con todo lo que hacemos. Claudia Calderón, gracias. Supongo que retoman el programa que UTELPA tiene en Radio c t r o Mes los viernes, el,、sí. con el inicio del ciclo electivo. A partir de, ¿Sí? del inicio del ciclo electivo, y ahí quería decir dos cosas que, que por ahí Juan hablaba del no inicio.、Sí. Estamos pendientes de un Congreso Nacional de la Cetera. Recuerden que la paritaria desapareció y está vaciada. Y algo que no dejamos de reclamar y que incluso lo vamos a volver a plantear. Eh, se lo venimos diciendo a, al Ministerio y específicamente a la Ministra de Educación de la Provincia: es el reclamo、eh, del incentivo docente en el Consejo Federal de Educación. Ahí también hay otro partido respecto de, bueno, no solamente de, del incentivo que forma parte de nuestro salario, que hoy, el año pasado, rondaba los 190 mil pesos para alguien、sí. que tenía dos cargos.、Eh, Hoy no sé en cuánto podría estar, pero digo, hay, hay un vaciamiento, no solamente lo que tiene que ver con el salario nuestro, sino、eh, con todos los programas educativos y todo lo que tiene que llegar、eh, a cada una de las provincias, pero a nosotros no, nos importa obviamente la provincia de La Pampa. No han desaparecido programas, porque bueno, ahí ha habido voluntad política y financiamiento de la provincia, pero esto complica aún más para demandar cargos, ¿no? Porque hay que atajar tantas cosas y hay que.、Eh, pero bueno, eso ya es problema de, del ministerio y del gobierno, nosotros vamos a seguir. Eh, a pesar de ese contexto, vamos a seguir reclamando lo que, lo que corresponda y、eh, la creación de cargos, aparte del salario, también es, es algo fundamental. Gracias, Claudio, de vuelta. Y, y más vale, si quieres agregar algo más, por supuesto, el micrófono está abierto.、Eh, Le, les esperamos en, en el programa de, a partir de marzo. Y de sí, sí. El, el programa lo vamos a comenzar en marzo con Camila, que es mi compañera, y bueno, y con a g u s que forma parte de, de la radio y que el año pasado nos acompañó y hizo un labor. o Eh, muy importante,、eh, bueno, y ustedes, obviamente, por recibirnos.、Eh, a partir de hoy, la, la última que tiro, a partir de hoy está abierta la, la preinscripción al, a la formación docente que damos con puntaje para nuestros afiliados y afiliadas. En caso de que no lo sean y se quieran afiliar, van a cualquiera de las 17 seleccionales que tenemos en la provincia. Y bueno, vamos a estar ahí garantizando que puedan estar en las sedes, que puedan concurrir. Otorga casi los dos puntos que, que se pueden hacer por año y no tienen que pagar. ¿Qué cantidad de afiliados y afiliadas tiene Utelpa? Y en este, nosotros andábamos alrededor de los 6.000 afiliados. Hay que ver ahí cotizantes, no cotizantes,、eh, jubilados. Tenemos un, un sector de jubilados y jubiladas muy importante en toda la provincia. Así que también les mandamos un saludo porque la verdad que siempre nos acompañan. Nos acompañan no solamente en las actividades que tienen que ver con ellos, sino、eh, fundamentalmente en las luchas. Están siempre en la plaza y siempre en la calle. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes.